Mayo de 1990, Plaza de Cibeles, Madrid. Un maravilloso edificio en el centro de la capital de España se convierte en noticia. Periódicos, radios y televisiones siguen de cerca la evolución de los extraños fenómenos que se producen en el Palacio de Linares. En su interior parecen ocurrir insólitos hechos sin explicación. Nunca en la historia un suceso de estas características tuvo tanta repercusión. Quizá por ello el Ayuntamiento de Madrid decidió autorizar varias investigaciones en el interior del edificio. Era algo que jamás había ocurrido hasta la fecha. Una de las investigaciones científicas de los hechos corrió a cargo de la Asociación Parapsicológica de la Comunidad de Madrid. Ocho personas formaron parte del equipo que consiguió permiso para investigar in situ si era realidad lo que se contaba del poltergeist Los investigadores recogieron en su expediente infinidad de testimonios La mayor parte de ellos procedían de los agentes de seguridad Algunos habían visto extrañas luces en el interior Otros registraron sombras y ruidos Sus perros parecían sentir fobia entrar en determinadas estancias Dichos testimonios fueron considerados creíbles por los estudiosos Además, los ocho parapsicólogos efectuaron diversos experimentos. Los resultados no fueron sorprendentes, sin embargo, en los barridos fotográficos que realizaron en el interior del palacio, registraron luces de procedencia desconocida. También se captaron extrañas voces en algunas grabaciones. A similares conclusiones llegó el llamado equipo Beta, liderado por el sacerdote y parapsicólogo José María Pilón. Su equipo de investigadores, gracias a sofisticados equipos técnicos, también logró algunas singulares fotografías. Es como si algo reinara en el ambiente de este palacio victoriano del centro de Madrid que por aquellas fechas comenzaba a remodelarse. Hoy el lugar es conocido como Casa de América, un centro oficial de convenciones que se ha convertido en una de las señas de identidad de la capital. Durante aquellas semanas pasaron por el lugar investigadores de la talla de Fernando Jiménez del Oso o Germán de Argumosa. También ellos pudieron certificar la existencia de una serie de hechos reseñables y misteriosos. El propio Argumosa grabó algunas singulares psicofonías, sin embargo, un buen día de junio, todo lo relativo al caso se vino abajo los medios de comunicación dieron a conocer que todo había sido un fraude creado e ideado por la psicóloga Carmen Sánchez de Castro. Resultó detenida, acusada de falsificación de cheques. Además, se dio a conocer que también eran fraudulentas las grabaciones psicofónicas que ella había obtenido. Grabaciones que fueron amplificadas en varios medios de comunicación, gracias a la colaboración de algunos periodistas. Justo 15 años después de los hechos, el recuerdo que quedó en la opinión pública es que aquel suceso fue un fraude, sin embargo, nada más lejos de la realidad. Una realidad que dice que los investigadores anteriormente citados fueron los que lograron descubrir que parte de las informaciones sobre el Palacio de Linares eran falsas, pero que algunos de los fenómenos detectados resultaron auténticos. Parte de la solución al caso lo encontramos en el expediente elaborado por la Asociación Parapsicológica de la Comunidad de Madrid. El informe dejaba el descubierto que Carmen Sánchez de Castro había intentado aprovecharse monetariamente de lo ocurrido, pero que eso, en absoluto, indicaba que los fenómenos no fueran reales. En sus investigaciones, los estudiosos madrileños analizaron una foto del supuesto fantasma que recorría las instancias del palacio. Dicha imagen había sido publicada por varios medios de comunicación y divulgada por las televisiones de la época. Sin embargo, los estudiosos madrileños documentaron que esa imagen se debía a una mancha de humedad... la que estaba adherida a una de las paredes del palacio. La existencia de dicha mancha era conocida por Carmen Sánchez de Castro, pero ocultó su verdadera naturaleza a la opinión pública. El expediente demuestra como partiendo de una información real es posible envenenar lo sucedido hasta provocar una imagen errónea entre la opinión pública. Efectivamente, no todo lo que ocurrió en el Palacio de Linares era auténtico, sin embargo, parte de los hechos sí fueron verdaderos.